Te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Mauro Mendiuru? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo te va? Aquí estamos queriendo hablar de economía contigo durante unos minutos. Bueno, sabes que esta semana clásica, última semana del mes, eh, son pocas las noticias que hay, más allá de lo que ya todos eh, han comentado, hay también, ¿verdad?, el tema del combustible, el pequeño la pequeña baja que ha habido a partir de la nueva fórmula de, de cálculo. Eh, pero también aparecieron algunas otras eh, noticias, por ejemplo, eh, la Cepal publicó en esta semana una un estudio vinculado a las perspectivas del crecimiento económico de la región, de Latinoamérica, ¿verdad?, este desde México hasta aquí, América del Sur, para el año 2021, que más o menos ya se está visorando cuáles van a ser los resultados, y en el año 2022, las perspectivas para el año 2022. Y ahí estima, por ejemplo, que para este año la región va a crecer alrededor del 5,9%, un número interesante, si no consideráramos que en realidad ese efecto va más que nada rebote de la fuerte caída del año pasado. Eh, y en lo que corresponde a, a nuestro país está bastante por debajo de ese crecimiento económico, se estima por parte del gobierno un 3,5%, repito, para la región un casi un 6, 5,9%, y las principales autoridades y e institutos de estudios económicos creen que va a andar en el 2,9%, o sea, prácticamente Uruguay crecería la mitad de lo que va a crecer la región en este año. Y para el próximo año, 2022, la, el crecimiento económico para la región, estima la CEPAL, va a andar en el 2,9% el número que vamos a crecer nosotros este año. Así que, bueno no Ha bajado la, las, las estimaciones que han hecho con respecto al estudio anterior, se viene a la baja, eso es un poco preocupante porque daría la impresión que la recuperación en esta zona va a tener el eh, nombre y apellido año 2021, a partir del 2022 vamos a volver a realidades bastante más mmm, parecidas a las que teníamos antes de la pandemia, con crecimientos económicos muy bajos. <ríe> y al respecto tenemos un gran problema que los dos principales o las tres grandes economías de Latinoamérica y dos de ellas que están eh, con serios problemas de crecimiento, hablo de Argentina y de Brasil, México está un poco mejor obviamente han parado por el hermano mayor que tienen al otro lado de la frontera que este siempre arrastra para bien y para mal pero normalmente arrastra más en términos económicos, hablo para bien que para mal en, en los distintos periodos de tiempo también se publicó esta semana los datos de eh, las afaps del primer semestre, segundo trimestre, primera mitad del año eh eh los resultados y los datos eh de afiliados y de comisiones, etcétera. Por ejemplo, tenemos que eh, eh, están registrados como afiliados a las AFAP, recordemos las AFAP son las administradoras de, fond de fondos de ahorros previsionales creados por aquella ley de la década del 90 que cambió drásticamente el sistema privado previsional nuestro, que era absolutamente de reparto intergeneracional, o sea, los que aportaban, le pagaban a los que estaban jubilados, a partir de eh, esta reforma tenemos un sistema que se llama híbrido mixto. Parte es igual que el anterior, o sea, quienes están trabajando y hacen los aportes financian, en principio, eh, la jubilación de los que están este ya pasivos, los que son pasivos, pero parte va para una caja de ahorro que es administrado por estas Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, AFAPS. Bueno, en este sistema están cotizando actual actualmente hay 1.469.916 afiliados. Y cuando uno mira de las cuatro AFAPS que hay, República AFAP, Sura, Unión Capital e Integración AFAP, en cuanto al número de afiliados... Casi el 40%, 39,5% están en República FAP, inscriptos ahí. Sura tiene 22,7%, Unión Capital 21,7%, integración 16,2% de ese millón, casi millón y medio de eh, afiliados que hay. Eh, quiere decir casi el 40% están en República FAP y 22,7% en Sura, 21,7% repito, Unión Capital. El que menos tiene es integración 16,2%. En cuanto a las posibilidades de movilidad que hay entre las distintas AFAPs, en el año 2021, en esta primera mitad del año 2021, no hubieron muchas. Solamente unas 2.354 afiliados decidieron dejar su AFAP e integrarse a otra. El grueso de ellas fueron a República AFAP, de las este otras tres. Pero no ha sido significativo. Ahora lo que más interesa, o por lo menos a mí más me interesa, cuando uno recibe el, el saldo, el, el detalle de las colocaciones de la rentabilidad de las AFAP, una de las cosas que yo por lo menos siempre miro es, bueno, le estoy pagando a una administradora para que administre bien mis mis ahorros, por llamarlo de alguna forma, a los efectos de que mañana puedan rentar este más de lo que yo estoy aportando hoy. Bueno, acá tenemos que... Eh, comisiones que pagan las distintas eh, que cobran Perdón las distintas administradoras son eh, más o menos iguales no cambian mayormente pero tienen una proporción importante de cada aporte efectivo entre las comisiones de administración y las primas por seguro bueno todos los lo que aparece ahí en negativo en promedio Las afaps se cobran 22.47%, o sea, de cada 100 pesos que uno ahorra y aporta a las afaps, 22.47 pesos se lo queda la afap o lo paga en primas, no quiere decir que lo retengan y se lo eh, embolsen en ganancias, pero eh, se retiran de los aportes. Eso no es nada eh, insignificante, estamos hablando de un 20, no es un 20% de los aportes se quedan En la FAP. Y en cuanto a las diferencias que hay entre las distintas eh, administradoras de fondos, eh, la comisión es del 21,07% para la República FAP y 23,27% para el resto. O sea, más o menos están en el mismo rango. La rentabilidad neta anual es del 6,9% en unidades re reajustables, Y el aporte eh, que se ha realizado en el segundo trimestre de este año, que es, no ha sido un año muy bueno laboral, fue eh 10.000 de 10 millones eh 432.000 eh pesos. Más del 50% fue para República AFAP. O sea, República AFAP tiene la característica de tener los que cotizan en promedio o lo que aportan en promedio más y en términos de cantidades también más, pero se queda con la mejor parte, por, por lo menos la, la que más aporta. El aporte per cápita fue de 4140 pesos por mes para la República FAV, el promedio fue de 4996 y en línea con lo que veíamos antes, para integración es el que menos este recibe 3385, el resto están en el medio. O sea, varias este varios comentarios, en primer lugar, la crítica que siempre se le han hecho a este sistema es lo alto que son las comisiones y las primas y todos los gastos que van este involucrados con los aportes. Más de un 20%, o sea, es mucho esto, efectivamente, es algo que ojalá se pueda corregir, porque en definitiva lo que estamos haciendo es de nuestros ahorros que alguien nos lo administre. Está bien que cobre, pero me parece un poco excesivo el importe, que lo están haciendo las cuatro del día de hoy verdad y en segundo lugar el la, la parte más sabrosa de la torta se la está llevando efectivamente República Fab, no tanto por el número de afiliados sí, sino por porque de esos afiliados los que mejor más aportan mejor importes de aportes tienen están este en su mayoría en esa administradora datos interesantes que eh, si uno analiza se mantienen bastante en el tiempo Jorge Eh, Mauro, esas quitas del 20% que hablabas Independientemente las hacen cualquiera de las AFAP Tanto eh, la AFAP del Banco de República Que en definitiva es la AFAP estatal, digamos Como las privadas ¿Sí? la sí, 20, ¿Es el sí. mismo porcentaje? Eh, sí, República AFAP 21,7% uh -huh. El resto, 23,27% Es prácticamente lo mismo lo que cobran todas Eh, ¿Han habido gestiones específicas ya realizadas para disminuir ese ese porcentaje de retención? Es la gran crítica, Jorge, que le ha hecho este todos aquellos. Básicamente el PIT-CNT ha sido el que más ha estado siempre en contra de este sistema y es la gran crítica que eh, ellos se ma han manifestado. Y nunca ha llegado a buen puerto <ríe> ese, ese tipo de reclamo. El sistema se mantiene intacto desde la década del 90. En ese sentido no ha habido cambios. En definitiva, más allá de que las SAFAP es una opción privada, en este caso beneficia mucho al Estado, porque en definitiva ese 20% del Banco de República es parte del dinero del Estado también, ¿verdad? Eh, sí, efectivamente, y, y para este en adición a lo que tú comentas, eh, yo no lo mencioné, pero el grueso de las inversiones que tienen las SAFAP, las cuatro, es en papeles públicos. Quiere decir, a ver, el Estado se endeuda y es la propia AFAP que compra esos títulos en buena medida, y a su vez una de ellas es propiedad también del Estado, como que queda todo entre casa en ese sentido, salvo para el aportante, que generalmente no está trabajando en el Estado, pues la mayoría de los aportantes son privados. Está claro. Eh, antes de despedirnos, Mauro, quiero mencionarte que la semana pasada justamente te consultaba sobre el tema del dólar y cómo cómo se maneja la diferencia de lo que cuesta el dólar acá con relación a Argentina y Brasil y de qué manera eso también terminaba perjudicando nuestros intereses. Y y al otro día se instaló el tema justamente y básicamente desde la República Argentina donde los argentinos entraron a darse cuenta lo difícil... Que, que, o lo caro que le resulta ello todo lo que tiene que ver con el precio del de, del dólar acá en Uruguay eh, ¿Piensas sí. piensas que esa relación precio-dólar eh, en el Mercosur puede tener algún tipo de, de variante o de alineamiento a un corto o mediano plazo? Yo te diría, Jorge y te vuelvo a, a, a, a comentar lo que te decía la semana pasada ¿no? o, la, o la otra semana lejos de alinearse Estamos más cerca de desalinearnos más todavía, o sea, entre la vez pasada que hablamos de este tema que ya lo habíamos adelantado, que ya estaba en vías de el peso uruguayo se apreció todavía más con respecto al dólar en concretamente la semana pasada, pero yo prácticamente un peso el dólar pasó de 43 ya está en casi 42 sí. quiere decir que lejos de de llegar a aquel 48 49 que nos dejaría más o menos alineados nos estamos distanciando más de ese valor y del lado argentino no le veo muchas muchas muchos muchos cambios factibles por lo menos hasta las elecciones y yo no sé con las perspectivas de las elecciones si las cosas no se podrían complicar un poquito más todavía después porque más o menos ya tenemos una idea de lo que va a pasar y y del lado de Brasil también hay que esperar hasta que haya algún viento nuevo que pueda cambiar y eso no va a ser en los próximos meses así que yo te diría que lejos de alinearnos nos sé, vamos a desalinear hasta un poquito más todavía de lo bastante desalineado que estamos al día de hoy, lamentablemente porque para nosotros es muy importante la competitividad lo hemos dicho varias veces acá gracias Mauro, muy amable como siempre las órdenes Jorge buena semana para todos lo mismo para ti, chao Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.